pues eh, el gastech se ocupó que era un solar que estaba abandonado en medio de, del casco viejo llevaba años abandonados y en un estado así bastante lamentable y entonces la gasta ensamblada lo, lo ocupó y ahí se hacían pues eh, diversos talleres y, y cosas lúdicas y así entre entre ellos pues clase de pandero, hacía teatro y así y, y esta gente ahora pues lo, los siete jóvenes que están siendo juzgados ahora estaban participando en una clase de pandero cuando Cuando aquello cuando fueron identificados y entonces a, les piden más o menos como 1200 euros o así de, de multa por cabeza y eh,